わ <CD> <Yeah. S 1> はい。 Apenas superan las 4 de la mañana cuando comienza en Radio Nacional, la Radio Pública, en la AM870, Los Cuatro Fantásticos. Programa que se emite los domingos de 4 a 6 de la mañana y que musicaliza la trasnoche del sábado, la madrugada del domingo, en Radio Nacional. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa por orden decreciente de cantidad de alcohol consumido la última semana. En la última semana. Con más de 9.000 hectolitros de alcohol en su cuerpo, ingresados todos vía oral, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Rosiki. Muy bien, bien, Ando. Me alegro mucho. Eso que. m u difícil estar bien. Y, pero bueno, bien. ¿qué le vamos a hacer? Un hombre con mucha resistencia. Un tomador social. Un, un promedio. Un promedio en todo. Un hombre que no toma ni, ni de más ni de menos. Que ni llega a emborracharse. Pero que tampoco, pero que tampoco puede manejar. Pero que tampoco puede manejar. Claro. Un verdadero tibio. Mi amigo personal, el señor Agustín Camisa, ¿cómo está usted? Ni tan mal ni tan bien. Un hombre que no ha probado el alcohol en su vida. Un abstemio absoluto. Un fanático religioso del anti-alcohol. Un mormón de la radio. El, la joven estrella e m i l i a n o Brescia, ¿cómo está usted? El hombre que siempre llega con la gaseosa en la mano a cada asado. Qué lindo, o ¿eh? Qué lindo cuando llega y dice: No, yo me traje un juguito de、sí. naranja. Es verdad, hay mucha gente que te cae con la gaseosa bajo el brazo porque toma solamente coca. Pero está bien, en todo caso, es peor la gente que toma solamente alguna gaseosa, no digamos marcas,、eh, y se queja porque hay vino nada más. Como si en un asado tuviera que haber otra cosa que vino. La peor、y、de todas. e s ó g a r o ¿no? s i c k y la peor de todas las personas.、No. En este universo, no. Es aquella persona que dice, estoy haciendo dieta y toma gaseosa Lai. Che.、Yes. Y se queja、eh, no、y por y s e queja、no. por no hay gaseosa Lai. Es un asco eso. Y ha sido superada en los últimos tiempos. Existe un, un nuevo. Usted d i j o que los virus, a medida que se desarrollan los antivirus, evolucionan. Sí. Es parte de la teoría de la evolución de, de mi amigo Carlos Darwin. Sí. El superador de ese hombre que usted dice es el que ya en el delirium tremens, de sí, sí. absoluto, dice: Yo tomo esta gaseosa porque es más rica. Sí, claro, ¿Eh? es verdad, es verdad. ¿Sí? ¿Vió? Porque ahora hay unas que son, digamos, la, el light común, que,、sí. y ahora hay unas nuevas que son como absolutamente libres de azúcar, que se llaman cero o ese tipo de cosas. t a n l i b r e、oh, de azúcar、uy. que v i e n e con salsa directamente. Claro, sí, sí. Una porquería intragable, como todas las gaseosas, las que tienen azúcar también, a mi gusto al menos.、Eh, digo, aparte, pudiendo tomar vino y soda, yo no entiendo por qué la gente, la humanidad, tiene que tomar alguna otra bebida. Pero por Don Nostorganiza un asado en su casa. Sí, vino y soda. Y cae uno con la gaseosa cero. Sí. ¿Lo deja comer? Yo lo dejo comer, porque hay que ...hay que respetar, hay que, que ser tolerante. Ahora, lo que le voy a discutir hasta que sean las 6 de la mañana. E incluso puedo llegar a violentarme es que me venga a decir que eso es más rico que algo. Eso no, no puede ser más rico que ninguna otra cosa. O peor, cuando se come 3 kilos asado y dice no, yo me traje la gaseosa dietética para no engordar. Aparte de、eh, eso, ¿no? Eso. Es el tipo、sí. que se zambulla entre la molleja y la chura y te pide más c h i m i c h u r r i y está con una gaseosa light. ¿Te comiste? ¿Por qué? Claro, te comiste media res con, con frito. Claro, a caballo. Aparte, como se sabe, la función del líquido en el asado es la de reempujar. Claro. ¿Sí? Yo reempujo, tú reempujas, él reempuja y así.、Eh, y nada,、eh, el, re, eh, la gaseosa, por su condición de densidad dada por la azúcar o sus、la、sustitutos,、burbuja. Sí, pero más que nada por la azúcar, su densidad, esa pastosidad que da, no reempuja bien.、Hmm. Es más, reempuja mejor el agua, si usted quiere, o la soda, y ni hablar de. Como ya lo hemos dicho varias veces, vino y soda, que prontamente será embotellado todo junto, y ahí agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Exactamente. Bueno, bueno, un programa de vino y asado es el de hoy. No es un programa gastronómico, nunca es un programa gastronómico, no es un programa de modas, no es un programa de peinados, no es un programa político, es un programa sobre formas de vivir, no es un programa sobre estilos de vida. Es un programa de música. Ah, siga、pues、sobre cal calvicie, implante capilar. Ese es el canje que estamos,、eh, estamos atrás. Estamos, en cualquier momento conseguimos el canje de, de tratamientos capilares. Hubo gente ya que lo consiguió. b a s t e r c a En la cercanía. Sí, sí.、Eh, Incluso ahora se me viene a la mente el ejemplo de un conocido director técnico de un equipo del ascenso. No, no sé,、si、yo decían más cerca. Sí, sí, sí, yo sé. Sí. Pero bueno, me hizo. ¿También lo recordé? Sí. Y hablando de gente que. que digamos, no lo quiero decir mal. Gente que. tiene sus problemas. capilares. ¿Usted está hablando del señor Alejandro Caroso Carosela? No, de ninguna manera, aunque quiero nombrarlo, es quien pone al aire todo esto. Luego de que lo opera con maestría. el señor Celsomino, que no tiene ningún problema capilar. Pero bueno, hablando de gente que tiene problemas capilares, queremos mandarle un abrazo grande al señor Leandro La Cámara,、eh, subgerente artístico de esta emisora, y desearle que, bueno, que quizás alguna vez crezca. Uno cree en los milagros, ¿no? Quizás si lo riega, ¿no? Sí, vaya uno a saber. Un abrazo grande, un gran profesional, hay que decirlo en serio. Sinceramente,、sí. tanto él como el señor gerente Martín Jiménez. Sí.、Eh, un, grandes profesionales y que aparte aún mantén, mantienen viejas tradiciones. Que, que son tan necesarias en la radio, tales como el, el oído y la, la programación completa, digamos, la, el sonido de una radio que, que, que mantenga una línea y también el castigo físico a los、eh, periodistas que no se comportan como se corresponden. Está muy bien. Así lo atestiguan las palmas de las manos de Agustín Camisa, ¿Sí? que ha recibido reglazos hoy por la mañana. No sé, no bueno, sé qué es lo que hizo. Y Queda entre. Venez y yo. Pero usted sabe que es como lo dice el proverbio chino: el jefe llega a su trabajo y debe golpear al empleado. Si el jefe no sabe por qué, el empleado lo sabrá. Sí, sí, sí, totalmente. Muy bien.、Eh, nos hemos、eh, ido bastante por las ramas. Podemos volver. Sí. Digamos que es un programa musical que se dedica a cubrir estas dos horas con la mejor música que se nos ocurre, basados en una temática. Esto es cada vez más vago, hay que decirlo. No, pero eso es una idea suya que、Esto. se le ha metido en la mente、no, no, a Leonardo、vago. DiCaprio en película s de ciencia ficción. No, yo digo más、eh. vago en el sentido、no、de que nosotros somos más vagos,、uh -huh. ya que hay determinados umbrales que no se superan, sino que es más vago el concepto. Que aparte e Ya viste que usted sabe que lo que tiende infinito tiende a cero. Claro. Así. Claro, no, yo <risa> lo que digo es. Es más vago el concepto. En un principio eran cuestiones conceptuales. A la, Como si fuera un disco de Pink Floyd, y hoy、oh, ya se asemejan más a qué le puedo decir. Mejor no, no le hagamos la analogía musical porque podemos llegar muy abajo.、Eh, pero antes de decir de qué trata hoy el programa, les voy a pedir a mis、eh, compañeros de mesa que sean tan amables de darme las direcciones electrónicas de este programa. Yo no quiero ser amable, pero igual se lo voy a dar. Y lo e s aunque no lo quieran, amado aparte. e s blog. Tenemos、oh. un bonito y belio blog. w、oh. w w l o s c u a t r o f a n t a s t i c o s r a d i o b l o g s p o t c o m También tenemos una dirección de cemento y concreto, Maipú 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí recibimos todo tipo de cosas. Lo que usted quiera. Hasta cemento. Directamente, sí. Sí, yo estoy en la necesidad de dos bolsas de cemento. Son ustedes tan amables.、Eh, yo traigo la carretilla. Bien. Pero ustedes déjenme el cemento. Sí, yo ando necesitando dos peones para una mudanza, así que si los quieren dejar también ahí en la puerta. Piensa total... pagarles, obviamente no va a contratar gente n e g r o ni nada. No, no, por f a p e e c t o Lo cambia por un autógrafo. Los invitamos a que escuchen nuestro programa desde cualquier lugar del mundo en www.radionacional.com.ar. ¿Cualquier lugar del mundo? Cualquier lugar del mundo. ¿Córdoba también? También en Córdoba, sí, sí, sí.、Claro. Y en varios de los países limítrofes l a s、sí, Islas、bueno. Baleares? También, también. Muy bien.、Eh, da ganas de baleares en un rincón, como dice、sí. es ese tango tan bonito, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Decíamos que este programa musicaliza las dos horas que van entre las cuatro y las seis del domingo. O sea, cuando termina el sábado, comienza el domingo. Vienen Marmurek y Rimavicius. Se comen todo lo que hay a la vista. Y si alguien ha dejado plata, se la llevan, hay que decirlo. Es como un huracán que pasa,、sí. que no deja nada a su paso.、Justamente. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo, muy amigos nuestros.、Eh, Ellos pagan por nuestro espacio, hay que decirlo.、Sí. Luego venimos nosotros y luego viene el señor Omar Morilo de Palacios. Nunca recordamos si con un rebenque o con una fusta <risa> o con ambas cosas. Quizás una en cada mano. Lo que seguro tiene es un caballo. Y con una gallardía en la cabalgata que lo caracteriza. A la legua. Que se entienda que. Eh, esto es dicho con absoluto cariño, respeto y admiración por Omar Moreno Palacios, autor de bellísimas rimas de la música nacional y nacional con la N bien grande. Podemos ir camino adentro, tengo que seguir hablando bien o mal de personas. Y yo creo que podemos estar media hora así tranquilamente. Yo preferiría no hacerlo, como dijo Butterby.、Eh, hoy, dos grupos y dos cantautores nuevos, actuales, contemporáneos. O sea, nuevos, los buen, que, lindos. Los que los reúnen es que son gente que están luchando por llegar a la primera escena de la música nacional. Que pugnan por ser alguien en el mundo del espectáculo. Algunos, y、no、sé. la mayoría, ya son algo、sí. en, el, en la música nacional. Yo lo que diría de lo que conozco es que lo que más los, los reúne es el hecho de no utilizar、eh, instrumentos eléctricos. Me parece. Eh, no es mala. Son. Hay gente que confía en la canción como, como formato y que desde los instrumentos acústicos busca、eh, algunas nuevas formas, como, como la vuelta atrás de lo de Bob Dylan, ¿vio? Que、sí. Bob Dylan tocaba la criolla, se cuelga la eléctrica y le gritan Judas. Bueno, otra vez, pero al revés. El Judas contrapuesto, digamos.、Uh -huh. Bien,、eh, tenemos cuatro artistas. Hemos, hay una gran escena de cantautores y hay una gran escena de grupos de este estilo. Hemos decidido dar dos y dos, ya que ninguna de las dos cámaras que reúnen、eh, a estos artistas a, se ha, ha venido a sobornarnos. No, es verdad. Cosa que aún no podemos entender. Y la verdad que, que está muy mal lo que hacen, pero bueno.、Ya. Pero bueno, hemos tenido que elegir sin el aliciente de tener dinero, cosa que hará seguramente mucho mejor este programa.、Sí. La primera Digo,、no. agrupación que、eh, escucharemos en el día de hoy se llama La Joven Warrior. Banda oriunda del p o r t e ñ í s i m o barrio de Boedo, que ya tiene dos discos en su haber y que viene creciendo en la escena del UNDER local de manera sostenida, de manera sostenida, con repercusión sobre todo a nivel barrial y comunal, digamos la Comuna 5, esto es Almagro. Boedo, Pompeya y algunos otros lugares, y con algún que otro repique en la prensa. De su primer disco, de cuando aún eran El Pastor y La Joven Warrior, hoy El Pastor es uno de los integrantes, pero la banda se ha, se ha transformado en la protagonista de la escena. Escuchemos, decíamos, de su primer disco, Semana Santa, el, la bonita canción intitulada El Grillo. すまん、と。 う Escuchábamos el grillo de la joven warrior de su primera producción Semana Santa. Una cuestión que caracteriza a los muchachos de la joven warrior son los títulos de sus discos. El primero se llama Semana Santa, el segundo se llama La conquista del desierto.、Uh -huh. Quien quiera podrá hacer la relación. De su segunda producción discográfica de reciente aparición y que se consigue en algunos lugares, b u s q u e n l a en la internet, en lajovenwarrior.com.ar, escuchamos dos canciones. Una que abre el disco, que se llama Vieja Canción. Y luego un bonito bolero intitulado De la Conquista. ♪ mi 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Y de esta manera se termina el primer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Se lo dedicamos hoy a la joven Warrior en este intento de mostrar cuatro nuevas formaciones acústicas: dos solistas, dos grupales. Esto es Los Cuatro Fantásticos. Va hasta las seis de la mañana en Radio Nacional, la radio pública. Lo que viene ahora a una tanda comercial y después sigue este programa. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Radio Todoterreno. Cuatro Cuatro por Segundo bloque de los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública AM870. Hoy un programa dedicado a dos cantautores y dos grupos que tienen la particularidad de ser acústicos y le dan mucha prioridad a los arreglos vocales. ¿No es así, r o s i s k y Sí, claro que es así, pero por favor dígame d Guido. Guido. Guido r <risa> o s i c k y、sí. Es mi nuevo nombre artístico. r o s i c k y ya habló de La Joven Warrior. Qué gran、grupo. banda, ¿eh? Sí, gran banda. Sí. Un grupo que desenchufado, porque tiene todos los instrumentos acústicos. Excepto por el bajo, vale decirlo, el bajo es eléctrico. Y yo voy a encargarme de Lisandro a r i s t i m u n i o Un bloque que... dedicado a este músico nacido en Viedma, Río Negro, en el año 1978. 1978 es un músico muy joven y que ya tiene una carrera bastante interesante.、Eh, el padre, director de teatro y músico, y de una madre actriz. Así que ya venía de familia su dote artístico. Pero antes de comenzar con la música de Lisandro, vayamos a las vías de comunicación. Sí, yo voy a empezar por las inexistentes, ya、por、que、favor. no tenemos Facebook. No, no, no tenemos. tenemos. No tenemos. No, no Twitter. Tampoco. No, tampoco tenemos. ¿Eh, ¿LinkedIn es la otra? No,、LinkedIn、pero ¿sí、e s profesionales, como、ah. un currículum online. No,、eh, tampoco Google Plus. No. Ni MySpace. Ni. MSN. No. SMS. No. No. ICQ. Tampoco. t o d a s esas cosas no tenemos, es lo único que quería decir. Bien. s、sí、i tenemos un blog, que es los cuatrofantásticosradio.blogspot.com. Donde usted puede descargar los programas que ya se han emitido, e incluso a veces, por, por、eh, difunciones s entre el espacio y tiempo, puede llegar a escuchar el programa que se va a emitir.、Sí. Es lo único、In、que le voy a decir. Incluso antes de que lo grabemos. Sí. sí. Este programa, por ejemplo, usted tiene que saber que es grabado. Sí, también.、E、está grabado mañana.、Uh -huh. Mañana lunes estaremos grabando este programa que ustedes oyen en este momento. Así es. También tenemos una página de internet. Por lo menos por dos horas podemos decir que es como si fuera nuestra:、sí. ww.radionacional.com. .com.ar, si usted tiene algún problema para recibir la señal o está en otro país a donde no llega la radio pública, a través de allí, bueno, puede escucharnos tranquilamente. ¿Cualquier y, país del mundo? Cualquier país del mundo. ¿Córdoba、sí. también? Córdoba también, sí. sí.、Bueno. Igual primero trate de cambiarle las pilas a la radio, porque muchos problemas de recepción son por falta de pila en el aparato. Sí, o, o por no estar enchufado e l mismo. A veces también, sí. Me encanta eso de los manuales de, de uso de los electrodomésticos. Usted、eh, para los problemas y lo primero que le va a decir cualquier a p a r t e es: fíjese que está enchufado, si está enchufado. Y lo segundo que les va a decir es: fíjese si está prendido. Bueno, como cuando no le anda a internet, que llama al servicio técnico correspondiente y le dicen si probó enchufando, desenchufando o volviendo a enchufar.、Claro. Una vez recuerdo que me dieron, por ejemplo, unos folletos de campaña de Narváez con medidas preventivas、eh, para combatir la inseguridad. Ajá. Las medidas eran, por ejemplo, cuando se va de su casa, deje la ventana cerrada. Claro. Y ese tipo de cuestiones, más no, o menos. n、no、le dé sus objetos a un tercero que no conoce. Claro. Sí, <ríe> Cierre claro. bien con llave, no, no, pero no se No Deje la hablando... llave atrás de, de la maceta. a l g o que e s o r í a m o s hacer. Sí, sí, no deje sus pertenencias en la calle. Sí, sí. No deje el auto abierto,、sí. así de par en par. Sí, sí. No, no tire plata por la calle para, a, a los cuatro costados. No agite joyas en、sí. público. <ríe> y demás cosas. Vayamos a la música de Lisandro Aristimuño. Programa a... de consejos, ¿eh? s ¿Sí? sí. sí. Y cocina.、Sí. Eh, vamos a escuchar canciones de Las Crónicas del Viento, que es su último disco doble del año 2009. Y es uno de los mejores. Yo entregué a la música de Lisandro Aristimuño con este disco, y me parece que es muy, pero muy bueno. De los mejores. ¿Lisandro es bueno? Podríamos decir que este es, es el disco、bueno. con que usted le entró a Lisandro. Sí. Perfecto. Bien. Así abre el disco con Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Los cuatro fantásticos. Escuchamos, es todo lo que tengo y es todo lo que hay de Lisandro Aristimuño del disco Las Crónicas del Viento, editado en el año 2009. Es un disco doble que se consigue en todas las disquerías del país. ¿En todas? En todas, todas. ¿En cualquier disquería? Si no le puedo hacer un juicio, por ejemplo. Sí, por supuesto. Perfecto. La carrera de a r i s t i m u n i o comenzó cuando él tenía 14 años con un grupo llamado Marca Registrada, un grupo que hacía covers, versiones de otros músicos. Y en el año 2001 se vino para Buenos Aires y empezó a, a madurar las canciones que tenía en su cabeza. Y en el 2004 edita su primer disco llamado Azules Turquesas. Después, en el 2005, edita el disco Ese Asunto de la Ventana. En el 2007, 39 grados. Y ahí empieza a salir en los suplementos de jóvenes, a salir en los、eh, suplementos de espectáculo s de los diarios. Y recibe el apoyo, el aval de grandes músicos como Lilian Herrero y Fito Páez. Entre otros. Entre otros, obviamente. Y bueno, en el 2009 edita Las Crónicas del Viento. Ya tocó en España, hizo giras por todo el país. Es un músico que llena、eh, N de Ateneo. El N de Ateneo llena. Teatros para 3.000, 4.000 personas, así que bastante gente ya lo conoce y lo va a disfrutar en vivo. Un músico interesante.、Es、un músico interesante. Es la fusión entre、eh, el rock argentino, más de la mano de Spinetta y Charly García, con las raíces folclóricas, esas renovaciones que tuvieron el c h a n g o Farías Gómez y Lilian Herrero, ¿no? De no ser tan ortodoxo el folclore, sino fusionarlos con o t r o s sonidos. Y también está la influencia de la música electrónica y música. Inglesa de la mano de Rayohead. Así que se podría decir que Lisandro Estimuño es la mezcla de Spinetta, Lilian Herrero y Rayohead. Hecha en el sur. Hecha en el sur. Inspirada、sí. en el sur y hecha en Buenos Aires. Creo que Tierra del Fuego se fabrica cualquier cosa. ¿sí? Así es. Y es un hombre de radio también, Lisandro e s t i m u ñ i o Ya que desde el año 2008 conduce un programa llamado Ese Asunto Suena Raro, que está en la FM Tribu, la Tribu 88.7. Donde difunde su obra y la de otros artistas. Donde también hay grandes programas como Revuelto Gramajo que va antes que nosotros. Así es. No a s í a un a r b o n e n o palacio s que viene después. Y esto es porque está prohibido en FM la tribu absolutamente la utilización de FUSTA y o Revenque. Recién dije que tiene el apoyo de grandes artistas como Lilian Herrero y Fito Páez. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación tiene las voces de Fito Páez. Y este tema también fue grabado en CircoVit, en el estudio del gran Fito p a e z Escuchemos Desprender del Sur. カブト Bye. Vamos a l i s a n d r o el t s t i m u n i o junto a Fito Páez con Desprender del Sur. Y usted, r o s i c k y tiene algo muy importante que decir. Sí. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así es. Socatoa es para recordar, ¿no?、Todas、exactamente. Las... Pero en todo caso, eso implica de manera directa y determina que quien opera este programa sea el cateto mayor de Radio Nacional, Celso Miño. Y quien lo pone al aire luego sea la hipotenusa propiamente dicha, el señor Alejandro Caroso, Carosela, la calva que todos queremos tanto. Sí, porque nosotros, es hora de destapar la olla y contar la cocina ¿no? del programa. Y nosotros tenemos un complicadísimo y complejo a la vez el sistema de selección de nuestros operadores que está basado justamente en el teorema de Pitágoras. s i e m p r e da Caroso y el señor Cesóvico. Se ha presentado mucha gente. Sí. Víctor Heredia, entre、sí. otros. Sigamos con Lisandro a r i s t i m u n i o Y él es una, un artista autogestionado e independiente. Claro, sí, por bien, supuesto.、Eh. Viaja en colectivo ¿no? Viaja en colectivo también. Rojo. Y, y en el Subte.、Sí. Porque t i e n e un sello discográfico llamado Viento Azul Discos. Toda su obra vinculada con el, el viento, ¿no? los sí, colores de、bueno, Patagonia. La, la Patagonia tiene mucho que ver con el viento. <coughs> la,、sí. la Patagonia、sí. es, un, uh -huh. es una zona ventosa. Hay que decirlo. Por demás. Este programa no le tiene miedo a nada, no tiene pelos en las manos. Bueno, p e r d ó n e n la lengua, este, y lo decimos. En la Patagonia, señores, hay viento. No importa lo que diga la Secretaría de Turismo, hay viento en la Patagonia. Bueno, depende cómo nos lo diga, pero sí, hay viento en la Patagonia. Y no solo compone sus canciones, sino que también es productor artístico de otros artistas, como de Mariana Baraj, del disco Margarita y Azucena. También fue productor del disco Me Arrepiento de Todo de Tommy Lebrero, editado este año. Y también del disco del hermano del,、eh, Tomás Aristimuño, del disco Verde Árbol. También los colores, ¿no? Mire usted. La, la, la familia Aristimuño está muy vinculada con los colores. Sí, Aristimuño en japonés quiere decir familia vinculada a los colores. Así sí. es. Sí. En, en el dialecto de Okinawa. Sí, ¿no? justamente. Escuchemos otra canción del disco 1 de Crónicas del Viento, Fin 2-3. Pasaba fin 2-3 de Lisandro Aristimuño de su disco Las Crónicas del Viento. Si les gustó esta música, pueden ir a verlo el 23 y 24 de septiembre en el ND Ateneo, que va a ser un recital acústico. Tiene acá bajos, batería, teclados, piano, pero va a ser un disco totalmente acústico. Nos despedimos con una canción llamada Puente, y ahí se, se, se ve bien el, el, los rasgos folclóricos que hablamos de la música de él. Y con esta música, después nos vamos A las noticias en Radio Nacional. Como el tango, ...tres por cuatro como u a t r c o el vals, ...cuatro por cuatro como u a t r c o el rock, 9x4 como. No se me ocurre nada. 9x4 como. Como. Los, Los cuatro, cuatro fantásticos. fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y o s Los cuatro fantásticos. Mm -mm. En el p r ó x i blog de la Amplitud Modulada del 870 de Radio Nacional, usted está escuchando Los Cuatro Fantásticos, un programa dedicado a la cocina,、eh, estilos de vida y a veces también pasamos música. Este programa, concretamente de hoy, está dedicado a cuatro artistas, dos solistas y dos bandas de lo que podría ser la nueva escena o nuevos músicos de nuestra escena nacional. Es、sí, bastante porteño, si se me permite, pero sí. sí. Ar Aristimuño, por lo menos, es de otro lugar. Es verdad. Pero se、sí、hizo conocido aquí en Buenos Aires. Sí, sí, es más bien de la escena porteña también, Lisandro. Antes de entrar con el tercer artista que nos va a reunir en este segmento, vamos a recordarles las vías de contacto con este programa. Si usted quiere escuchar este programa de radio o cualquier otro programa de radio que se emita por aquí, desde algún lugar que no, al que no llega la señal, Puede ingresar a www.radionacional.com.ar y ahí tiene un link para escuchar en vivo. En esa página también tiene un excelente archivo de audios y es también un portal de noticias muy bueno. Así que recomendamos www.radionacional.com.ar. También tenemos un blog que es nuestro y está bueno para recomendar también porque ahí pueden escuchar los programas viejos y nuevos. ¿Usted dice oyentes viejos y oyentes nuevos? Oyentes y programas. Oyentes viejos, programas nuevos. Sí, perfecto. Entendió todo, ¿no? Clarísimo. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Lo que no tenemos es Facebook,、no. así que, bueno, lamentablemente no nos va a poder agregar. No se puede. Pero、sí. bueno, en el futuro quizás. Difícil, ¿no? En el futuro quizás caiga Facebook quizás... y siga este programa. Creo que es más, es más probable que caiga Facebook. Sí. Así que, bueno, si usted busca、no、los cuatro. f a n t á s t i c o s para. En el corto plazo, no. Pero en largo plazo me tengo confianza contra Facebook. Puede ser, ¿no? Sí. Sí, sí, si logramos estabilizar algunas cuestiones. s o b r e todo el armado en, paliz, en países fuera de la Argentina, yo creo、uh -huh. que sí. Armar las redes fantásticas, redes sociales de los cuatro fantásticos también. Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Sí. El tercer bloque está dedicado al señor Gabo Ferro, que es un solista Que de larga data, pero con un recorrido alto interesante que le pasó a Por favor. Gabo Ferro tenía una banda en los 90 que se llamaba Porco. Era una banda de hardcore porteña.、El、hardcore es, para el que no sabe, es un estilo musical. pesado. p e s a Devenido del punk. Es una en mezcla entre punk. el punk y el heavy metal.、Claro. Sí. Había sacado dos discos y Gabo Ferro era la voz cantante de ese grupo. Y era, val... parte, aparte de,、eh, Porco era parte de Porco, era parte quizás una de las cabeceras de un movimiento que se llamó el Buenos Aires Hardcore. Una noche del año 1997, Porco está tocando en vivo, Gabo Ferro está cantando. Gabo Ferro, entonces, de la nada, sin previo aviso. Sin decir a guabá. Aún ni siquiera decir a guabá, tira el micrófono, se baja del escenario y se va del show de su propia band. a Es una actitud punk hardcore.、Sí. A partir de ahí, Gabo Ferro se, se silenció, se alejó del mundo de la música. Se anotó en la carrera de historia, la terminó, escribió una tesina, sacó el máster en historia, y recién ocho años después de ese hecho, en el 97, o sea, en el año 2005, vuelve a agarrar una guitarra y graba su primer disco solista en dos días, con 14 canciones. ¿Un disco de hardcore? Precisamente, no. Ya Gabo Ferro sería otro artista. Un hombre polémico. Del que fue. Polémico. En su juventud. Polémico. Polémico bueno, en todo.、Si、tiene que ser polémico polémico. Polémico. Sí. sí. Me imagino las cosas que dirá un viejo fan de Gabo Ferro si uno le pregunta, ¿no es cierto? De hecho, le preguntaron a Ferro sobre qué pasó con los viejos fans de porco y que lo ven ahora. Gabo Ferro ya está lejos del hardcore, está lejos del punk. Desde la música, no así desde sus letras y desde su estilo, quizás para componer.、Eh, Gabo es un artista folk, indie.、Eh, Canta, autor, un trovador. Un trovador nacional. ¿Por qué se bajó Gabo Ferro? ¿Eh? ¿Eh? De, ¿Por de qué? la música. Y Triumph Hollywood Story. ¿Eh? Le preguntaron. El problema de Gabo Ferro fue el siguiente. Él decía que el negocio creció. El Negocio de la música, pero precisamente la música fue en detrimento de ese negocio. Entonces, la lírica del rock quedó anquilosada, gorda, achanchada. Entonces, lo que se propuso Gabo Ferro es, a través de una actitud, si se quiere, minimalista, anti-negocio de la música, sacar su propio disco y arrancar su camino como cantautor. El primer disco de Gabo Ferro. Se entituló Canciones que un hombre no debería cantar.、Ajá. Título que corresponde a una frase que le dijo Edith Piaf a Jacques Brel cuando lo escuchó cantar la bonita canción n e m e qui te pas. Disculpe mi francés de las afueras de París, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor. <risa> ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿A vos q u e te pas? A vos q u e te pas. Así es. Este disco fue considerado como uno de los mejores discos del 2005 y fue presentado en más de 50 shows en bares y universidades de Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces para que precisamente aprecien un poco de lo que es la lírica y la actitud punk de Gabo Ferro, haciendo un tema bien folk al puro estilo de Bob Dylan, como decíamos al principio del programa, que se llama El amor no se hace. どうして 何せああせんあせんあせんあせ もう一つのことは capital と言われています。 No somos de piedra. Por eso, te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Acabamos de escuchar: el amor no se hace, como le decía señor Lamardo, un tema bien a lo Bob Dylan y, por supuesto, a lo l e ó n g i、sí. e Que es lo mismo. Sí, ya sabemos que Bob Dylan le robó todo a Leon Gieco. Así es, sí, sí.、Ya. Ese juicio nunca, nunca estuvo bien. No, hecho. Igual quiero decir algo que se planteó aquí fuera del aire.、Hmm. Que quiero plantear mi posición. Y cada uno, si quiere, plantea lo que quiera. Considero, al igual creo que Gago Ferro en este sentido, que hoy es mucho más rebelde la actitud de colgar la eléctrica y agarrar la criolla que su actitud contraria. Sí, y e s o es a nivel mundial también, ¿eh? Especialmente en Estados Unidos hay. Una generación de cantautores o músicos folk. Después vienen los periodistas y ponen, ¿no? New folk、sí. o folk cósmico y cosas por el estilo. Pero hay una generación que coincide también con el movimiento argentino, ¿no? De todos estos cantautores. De agarrar la guitarra acústica y volver a, a la esencia de los 60, al minimalismo.、Sí. De can hacer canciones de protesta o de amor. Pero. No hay, aparte, no、guitarra. hay. Hoy no hay. Sonido más comercial que un sonido que está cerca de lo que alguna vez fue el sonido punky, digamos. Es verdad. ¿Sí? e s s o n todas las bandas que son toda la banda, suena así a ahora. Sí, justamente es la apuesta de Gabo Ferro que la hizo también con su segundo disco, Todo lo que, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, por el cual ganó el premio Clarín como revelación rock. La frase de Carlos Marx, esas, lo sabemos.、Así、todos、es. los sólidos se desvanecen en el aire, yo creo que del Capital, si no me equivoco, o del Manifiesto. De no, manifiesto. Sobre, del Manifiesto, ¿no?、Sí. Le cuento una anécdota acerca de esa etapa.、Eh, ya tenía todo el disco terminado, Gabo Ferro, y, y el diseñador tardaba. Tardaba y tardaba, pasaban los meses. Se cansó del diseñador, le dijo: Vos tardás a mucho. Fue, agarró el libro, sacó una fotocopia y esa fue la etapa del disco. Así es, si ustedes lo buscan en las disquerías del ramo, es un, precisamente un disco que tiene escaneada,、eh, letras directamente. Aquí, a partir de este disco. Que está en consonancia con el primero que acabamos de escuchar, se lo empieza a considerar a Gabo Ferro como el Miguel Abuelo contemporáneo. ¿Quién empieza a considerar? La crítica、rosa? especializada de、la、rock,、mamá. de la cual nosotros estamos ajenos porque no somos ni críticos ni rockeros. a s Aunque sí somos especiales, ¿no? Por supuesto, así es.、Eh, justamente por esto que veníamos hablando cuando volvimos del tema, de la actitud de Gabo Ferro de volver a las raíces y aparte por la producción artesanal y, si se quiere, Minimalista o d e s c u i d a d o que sin embargo este disco no lo tiene, ya que tiene un, una increíble cantidad de músicos que grabaron por separado de sus temas. ¿Es el Miguel Abuelo Contemporáneo? A mí la, do, todas las comparaciones son odiosas、sí. y yo creo que ni el propio Ferro estará de acuerdo con esta idea. Me parece más una necesidad del periodismo de armar justamente comparaciones o. Polémicas, si se quiere, al respecto. Habría、Como、que、siempre. buscar al Víctor Heredia contemporáneo, ¿no? Podríamos incluso armar. Así es. Incluso algo. O sea, lamentablemente siempre el periodismo cae en eso y, y etiqueta a todas las bandas, igual que todos los, los, los sonidos, todos los géneros musicales. Sí, igualmente el, la, la crítica contra la etiqueta es, es una moda. Digamos, eso es algo que es muy fácil de hacer y la etiqueta no es lo que, está, lo que necesariamente perjudica la cuestión. La sobreetiquetación, en todo s caso, s sí p e r j u d i c a la cuestión. Tal como lo hace la crítica. Hay una crítica que, que apunta a decir bueno o malo, que en general no suele ser gran cosa. Y hay una crítica más especializada, más mejor hecha, sobre todo, que busca ubicar algo como para que uno sepa de qué se trata. ¿Sí? Que, sí. Tal debería ser más la función de la、Pero、crítica、sí. que aquella otra.、Sí. Digo yo criticando la crítica. Por supuesto. Pero.、No. Digo, No está mal decir que, que ponerle algunas etiquetas a. Lo que no tienen que hacer las etiquetas es tapar el, est la, la, la música. Así es, por supuesto. Es que si uno le cuenta a algún amigo o a l g ú n conocido sobre una banda que este no conoce, y lo más probable es que le diga. ¿Qué onda? ¿Qué hacen? n q u a hacen? a tal? Claro, sí, sí, digo, sí. ¿Qué hacen? No? ¿Qué no? o hacen? Bueno, y hace, qué sé yo, folk. O hace canciones, trova, qué sé yo, lo que sea. Lógicamente. ¿Cómo canta? ¿Cómo mi g u e l a b u e l o Mientras usted piensa quién era mejor, si Miguel Abuelo o Gabo Ferro, lo vamos a dejar precisamente con otra composición del segundo, o sea, Le hace Ferro, que del segundo disco a su vez, Todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿Están dopados los enamorados? Están dopados los enamorados. Están dopados o algo hacia d r Se deforman perfectos, se mueven bien lentos, e suspiran por turnos, pierden el p a r p a d e o Están topados los enamorados, están topados o algo hacia deser, pierden la perspicacia.、Ser. イケメン、せ sospechan、confían、おられ、たんどぱど、た 世界に広がっていったら、世界に広 c っていったら、世界に広がっていったら、世界に広 de, de complejos a simples。de mortales。 エンディン enamorados。 No somos parapoliciales, somos los cuatro fantásticos de la música. Pasaba el tema estando pagos los enamorados del disco de Gabo Ferro, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Seguimos recorriendo la carrera de este cantautor, nacido en Matadero, para usted que me preguntaba de dónde era. Sí, Y、vive、Vivo. todavía en Mataderos. Glorioso ¿Sí? barrio. Sí, glorioso barrio de. Todos hinchas de Nueva Chicago. La enorme mayoría. Sí, sí, y justamente en contra del Gallo de Moró. Entre otros. Entre otros. Víctor ¿no? Heredia, también no digo, pero.、Eh, eh, también es rival de Vélez. Es rival de Vélez, es rival de Al b o i s es rival de Almirante Brown, es rival de. Una, de un, todos. un barrio pendenciero. Es un barrio marcado por la historia de los Mataderos, justamente,、ah, ¿no? Bueno. Vamos a seguir hablando de la historia de Gabo Ferro y después continuaremos hablando de fútbol. El 21 de septiembre del año 2007, él editó su tercer trabajo que se llamó Mañana no debe seguir siendo esto, que fue presentado en la trastienda, Estados Unidos y España. ¿Cuál es el denominador común de la, hasta ahora los discos que hemos escuchado de Gabo Ferro? Todos canta, en todos canta él. En y, todos canta él, Y títulos、supuesto. largos. Títulos largos. Sí, pero, no, pero con un sentido bastante claro. Son todas composiciones de él, pero a su vez está bien presente la impronta del tema del amor. Hemos escuchado El amor no se hace, están dopados los enamorados.、Ajá. Y ahora, también en este tercer disco, él se centra justamente e l amor como columna vertebral. Pero nosotros somos agua y amor, ¿no? no. Sí, totalmente. Podríamos decir, ¿no? Pero la pregunta de Ferro en este tercer disco era esquivar el lugar común del amor. Claro. Porque es muy fácil decir: las rosas son rosas, las violetas son azules. Sí, no tiene mucho sentido aparte de ser muy fácil. No, bueno. d i o y no es muy romántico tampoco. No compraría no, ese、bueno. disco.、No. <risa> Entonces Ferro directamente optó por. Qué difícil llamarse Ferro y vivir en, en el matadero, lugar de nueva ¿no? Chicago, ¿no? Sí, sí, la verdad que. Pero bueno, habla muy bien de él, que no se sí, mudó. Claro. Pero a llamarse Almirante Brown. Claro, s、sí. i、si、te llamas Almirante Brown, mejor m u d a s t e Bueno, vamos a escuchar entonces de Gabo Ferro, vecino de Mataderos, el tema Cuando el amor no entra, de este su tercer disco, justamente dedicado al amor. 「これからの愛の声が」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」」 Amor no entra, es sin「えっ Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre música. Camisa, hablando、sí. del amor, le tengo que decir algo. Usted es un enamorado del amor, ¿verdad? Sáqueme la mano de ahí, primero le tengo que decir. ¿Y y esta? Segundo... <risa> ¿Eso y es la mano? <risa> y segundo, quiero decirle. No, quiero recomendar, ya que hablamos del amor y de formas no, no cliché、Ajá. de hablar de amor,、y、recomiendo un libro que leí hace muy poco tiempo que es bastante conocido, pero por las dudas. Es de Roland b a r t h e s y se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Muy interesante para. Son los, los, las frases que suelen decir los enamorados y reflexiones al respecto. Muy interesante el libro de b a r t h e s Justamente el semiólogo y filósofo francés recoge lugares comunes de, de pareja, como te voy a querer por siempre o vamos a estar juntos hasta el amanecer, y justamente hace reflexiones、sí. semiológicas y. Busca referencias en otro, culturales, en culturales en otros libros, obras de teatro. Es un laburo muy bien hecho. Sí, sí, la verdad que. Y siempre Bartés, ya que hacemos el paréntesis, es un intelectual muy interesante, tiene unos tratados muy buenos sobre fotografía. a parte está a f i l i a d o al Partido Justicialista. Por supuesto. Todos lo、sí, sabemos. Sí. Él, él, de hecho, fundó la unidad básica Eva Perón en Nantes. Exactamente. Sí, sí. Como corresponde a una persona que cree en el amor. Obviamente. Luego del de tercer disco vino el cuarto, ¿no? Generalmente después del tres viene el cuatro. Sí. A veces. Así pasó en la vida de Gabo Ferro. En el 2008 él editó Amar Temer Partir. Un disco extraño porque constituye una grabación en vivo en el, el, el centro cultural Caras y Caretas de los recitales del 29 y, y 22 de marzo, lluviosos. 22 y 29 de marzo del año 2008. Donde él grabó en vivo, pero canciones inéditas. O sea, es un disco de estudio, que podría haber sido de estudio grabado en vivo. Por cuestiones de tiempo, no vamos a escuchar nada de esto, se lo dejo a usted para la tarea en el hogar. Amar, Temer, Partir, el título muy interesante, son los tres verbos que se utilizan para enseñar a los chicos la conjugación verbo,、eh, verbal. Y que se les enseñe, yo le, lo escuché en una nota a Ferro diciendo esto, que se les enseñe con esos tres verbos es cuanto menos extraño. Amar, Temer y Partir, como una serie, ¿no? Ajá.、Uh -huh. 2009 fue el año en que llevó su último trabajo editado hasta el momento, llamado Boca Arriba, donde Ferro abandona la temática del amor finalmente y se dedica a los problemas sobre el dolor y la tristeza del ser humano. Justamente、eh, Ferro, cuando lanzó el disco, dijo que la crisis y el dolor tienen una prensa de mierda, pero son las cosas que mejor hacen. Justamente no hay que esquivarle al dolor y a la tristeza porque son. Constitutivas del ser humano y son los puntos de inflexión donde uno puede cambiar, precisamente. Sí, el tema es cuánto duran, ¿no es cierto? Pasamos por ahí. No, bueno, es lo que dice que no hay que esquivarle, justamente. Ataca todo esta. Pero、no. tampoco dejar que se e x t i e n d a demasiado. Es la, la, la. Me parece que la cuestión es no esquivarle a la verdad, lo que, claro, lo que plantea, ¿no? ¿no? Y me parece que, que lo que va. Bueno, acertadamente, a Punta Milano, lo que entiendo yo por lo menos es. La cuestión de determinada actitud que suele haber en, en, en algunas personas, solemos tener algunos, de inventarnos crisis para no avanzar. Son dos cosas distintas.、Sí, o superar el dolor que no dure tantos años. Justamente el músico piensa que esta no es una visión pesimista, sino que es hacerse cargo del fracaso y hacer algo al respecto. Y por lo menos e s t á a d v e r t i d o de que esto puede llegar a suceder y de hecho pasa. También. Ferro es un gran descreído del lugar de la palabra y del pensamiento científico del progreso ilimitado como ciencia. Recordemos que Gabo Ferro es historiador y, además de su labor como músico, ya ha editado dos libros de investigación científica, histórica, pura y dura. Uno fue su maestría de grado, que se llama con el c u r i o s o título Historia, Barbarie y Civilización. Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Y su segundo trabajo, que habla sobre tres lugares del degenerado, digamos. El degenerado criminal, el degenerado en la escuela y el degenerado visto desde la política. Así que, justamente Gabo Ferro, un artista muy interesante porque combina a su vez de su trabajo musical un trabajo científico riguroso. Eh, la, un poco de la actualidad,、eh, el artista cuenta que está trabajando en un próximo disco justamente con el escritor Pablo Ramos. Y sin más palabras, los dejamos con un tema del último disco, Boca Arriba, se llama Carne Fría, y luego continuaremos después de la tanda con más de los cuatro fantásticos. ピンポンゴアルソルイアルミモソルンフリーアルソルウユデミーシバエルディアルギーアンドヘッディアルフリーアンドヘッディアルキャネフリーアンドヘッディアルキャネフリーアンドヘッディアルキャネフリーアンドヘッディア どうして私たとっては、私たちた 「おしえでみいさんばあたかん」 Hasta las seis, Los Cuatro Fantásticos. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque de Los Cuatro Fantásticos, aquí en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Última media hora dedicada a estas nuevas voces, a estas nuevas bandas acústicas. Hemos hecho una banda, hemos hecho dos solistas, y bueno, p a r a e q u i para r las cosas, para empardar, nos toca cerrar con la última banda. En este caso, Onda Vaga, una banda que comenzó en enero del 2007, no aquí en Argentina, sino en Uruguay, en Cabo Polonio. Allí se juntaron Nacho Rodríguez, Marcelo Blanco, Marcos Orellana y Tomás Justo. Le b o r a r o n un show acústico, luego vinieron por aquí, para Argentina, y en marzo del 2007 se incorporó quien iba a dar voz a Onda Vaga: Germán Cohen. Ya en Buenos Aires comenzaron a girar, sobre todo por, por los territorios porteños. Han estado aquí en Radio Nacional, han estado también en la Biblioteca Nacional. Y bueno, el estilo de ellos era lo que hablábamos hace un ratito: el tema de, de las etiquetas, ¿no? Es difícil etiquetarlos porque es una gran mezcla. Ellos tocan cosas del rock, folclore, tango alegre, hasta el reggae. Bueno, es una mezcla bastante extraña que tiene como resultado este tipo de música difícil por ahí para comparar con alguien, ¿no? Ya también hablábamos hace un rato de la comparación. De las comparaciones. Precisamente fueron bandas soporte de otro artista degenerado que fue Manu Chao en su recital en el Estadio o l b o i s del año 2009. Sí, eso lo ayudó bastante a crecer, ¿no? Sí. En cuanto a público. Sí, y también, ya que hablaban de Manu Chao, han estado junto a R.E.M., una destacadísima banda internacional, y bueno, con músicos también este, importantes argentinos, ¿no? Por ejemplo, Dante Spinetta. Vamos a arrancar con Onda Vaga, que tiene dos discos. Vamos a dividir. Primero escucharemos un par de temas del primero y luego del segundo. Fuerte y Caliente fue grabado en el año 2008. Escuchamos Me pega fuerte y Habana a Fair. どうして どうやら。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 Que puedo y a veces lo que no y a lo mejor de cuatro a seis, los cuatro fantásticos. Vida, salud, dinero y amor. Los cuatro fantásticos. Dos horas de música, horas de música. en la madrugada de Nacional. Este es el disco fuerte y caliente, grabado en el año 2008, disco de onda vaga, que los llevó de gira por el país. Han estado en Mendoza y también a cruzar la cordillera y a tocar en Chile. En este disco, ya que hablábamos hace un ratito de los artistas. Con los que ha tocado, bueno, participó como invitado Fito p a e z Así que primero vamos a escuchar Va al Oeste y luego Gilda en la voz de Fito p a e z y por supuesto con la música de Onda Vaga. ん張れ Música a la salida del sol. Los o s cuatro fantásticos. Pasaba fuerte y caliente el disco de Onda Vaga grabado en el año 2008. Hemos escuchado cuatro temas para luego pasar a. Espíritu salvaje. Pero antes repasaremos las vías que tienen ustedes para comunicarse con este programa. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos, nuevos y programas que no fueron emitidos todavía. También, si usted no logra alcanzar con su antena de radio habitual la señal de AM870, nos puede escuchar a través de la página de internet de la radio que es. www.radionacional.com.ar de allí a todo el mundo y a s、pues, e s a página es portal de noticias archivo de voces recórrala que es muy interesante en el año 2010 Onda Va grabó su segunda placa llamada Espíritu Salvaje fue grabada en la Patagonia y bueno de a poco continúan con su ascenso fundamentalmente en los escenarios porteño s más allá de que han participado Como decíamos en festivales con grandes músicos, por ejemplo en el año 2010 también estuvieron en el festival internacional Aire debajo de un árbol. Y tocaron también en España y en Marruecos. Hace poquito hice una pequeña gira por Marruecos.、En、Esos Marruecos. lugares extraños, ¿no? Que uno dice, ¿cómo hacen para allá? Tocaron también en, en España y en otros países también de, de Europa. l u e en Francia también tocaron y, y siguen con el mismo sonido, ¿no? Sí. Pasa que el, lo que hace este grupo Banda Vaga, como otros también de la escena、eh, acústica porteña, tocan sin, sin sonido. No necesitan de un sonido, claro, de un, claro, de un bien, escenario. Bien. Se juntan todos con las guitarras, los charangos, los, los instrumentos de percusión y las voces. Escuchamos un poco del disco Espíritu Salvaje: La Pila de la Paz. Si、sí, es lo m i s m Pasaba la pila de la paz en voz y música de Onda Vaga, este programa dedicado a dos bandas y dos músicos solistas acústicos, nuevos en general o por lo menos bastante contemporáneos. Vamos a cerrar el bloque dedicado a Onda Vaga, también el último de los cuatro que hemos hecho esta noche, del disco Espíritu Salvaje, también grabado, como decíamos, en el año 2010 en La Patagonia. Cerramos con un doblete. Lolita y la menor, no existe el abuso si fue Dios quien quiso que encuentre perdido en tus labios sabores prohibidos. よし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 「ポッドポーズ」 ¡Cuatro Fantásticos! pasado Todo lo que tenía que pasar durante estas dos horas se termina. Los cuatro fantásticos, estamos. Quiero contárselo a los oyentes, todos abrazados. Hemos levantado el parqué de un edificio vecino y estamos calentándonos con el fuego que produce. Queremos agradecerle vuestra compañía del otro lado del parlante y decirle que estamos todos los domingos acá entre las cuatro y, la, entre las, cuatro y las seis. Agustín Camisa, despídase. Hasta Luego, pero también quería acotar que aparte de estar abrazados, hemos hecho un pequeño fuego aquí que nos mantiene primero cálidos y segundo unidos bajo tal ritual pagano. El señor Emiliano b r e s c i a tiene unas palabras para despedirse. El fuego ayuda, pero nada como el calor humano. El señor Celso Miño entra en este momento a darnos calor, al por mayor, si me permiten la rima. ¿Por qué? Calor que luego llegará de manera. Grabada, a Alejandro Caruso Carusela, quien lo pondrá al aire. Usted dirá: a todo esto falta una voz, falta esa voz que nos guía, que nos a c o m p a ñ a que nos lleva por el camino recto, que lleva a la sabiduría y a Dios. Y es la de Rodrigo Lamardo, quien cierra este programa hasta la semana siguiente con el siguiente aforismo. El fuego que estamos alimentando fue producto de las guitarras criollas de los bohemios porteños que hoy hicieron este lindo acústicazo.